Fue necesarios. Hey, Y ya empezó. Yeah, aquí estamos en Fútbol y Asociados Este es el podcast Número 3 La venganza La doble venganza así Estamos eh, estamos aquí poniendo un poquito De musiquita Tropicalesca Bueno esto es Esto es tribo de ya la canción se llama Black Bahía Es una versión del Paranahue para nada capoeirista Que eh, a nosotros, bueno, nosotros entendemos Que ya no sabemos de memoria <risa> Y bueno, eh, para ambientar lo que es un poquito Lo que va a ser el feriado, ¿no? Aunque ya le veo <risa> negro que nos podamos ir a la playita Sí, todos y cada nosotros, uno de nosotros programamos de... música playerita, pero... Para eh, quitarnos la pica, porque no va la va a estar fregado Ayer se bajó cualquier carretera La de Ibarra San Lorenzo se cayó Ya no hay que la Calil Independencia, ya no hay la Santo Domingo, no hay como salir de este maldito lugar <risa> Repetimos Ya todas las carreteras fenecieron en nuestro país, pero nos vamos a ir con bastante información el día de hoy en Fútbol Asociados Así es, vamos a ir con los titulares de ahorita, ahorita right now Titulares de Fútbol Asociados Aquí se vienen los titulares del podcast número 3 Resultados surtidos en la Copa Libertadores para los equipos ecuatorianos. Liga ganó, el Quito empató y el Cuenca perdió. En la tercera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, el liderato es color del cielo. pana Las camisetas celestes y azules son las que comandan el campeonato ecuatoriano de fútbol. Está por cerrarse el libro de pases. Llegan los últimos refuerzos para el campeonato. Llega el chengue, llega sambuesa llega Díaz. El béisbol y el karate quieren ser deportes olímpicos. Arrancamos de aquí en Fútbol y Asociados. Cuidado con esa saturación. Wow, infotainment. Aquí estamos en Fútbol y Asociados, ahora sí para hablar largo y tendido de la Copa Libertadores. Ayer, que fue martes, jugaron, debutaron en esta que es la fase de grupos La Liga y el Deportivo Cuenca. Bueno, o sea, Cuenca ya había debutado por Copa Libertadores, pero bueno, esto fue su primer partido por fase de grupos. Claro, fase de grupos ya para el Cuenquita y segunda derrota en lo que va de la Copa para el Cuenca. Una derrota bastante decente. Así es Lo más destacado, eh, la victoria de Liga Así es, eh, ¿con qué empezamos? Con el partido con el Quito, del jueves la, del Quito Creo que con el del Quito Que quedamos sin hablar, ¿no? El partido que se jugó allá en el estadio patria De la ciudad de Sucre, capital como es esto? Legislativa Legislativa De Bolivia Bolivia Porque la sede del gobierno está en La Paz Así es Pero la capital en teoría es Sucre Pero la sede es del gobierno es en La Paz Es como capital constitucional ¿se puede o sea, En decir? teoría es la Ajá. constitucional Dice la carta magna que Así es Pero la sede del gobierno es en La Paz bueno, Lo importante es que allí el Quito arrancó Aunque sea un punto Aunque según la, la óptica sucre. De los hinchas y de la opinión pública Es que pudieron haber sido tres puntos Pero la sede del gobierno es en La Paz Quizás, quizás, quizás. No, no, así es, bueno, toda la opinión ecuatoriana futbolera dice que no, que el Quito no jugó para ganar, que nada, que debían haberle puesto a Donoso, que el Quito debía haber sido más ofensivo, que ese equipo de universitario de Sucre no es mucha cosa... Y que el Quito debió haber intentado buscar los tres puntos y que ese uno podría no ser suficiente para las aspiraciones del cuadro azul granado de clasificar a la siguiente ronda, ¿qué dices? Porque se supone que este es al equipo al que hay que puntuarle, en, en, en los papeles es el más débil, no tomando en cuenta que claro Quito es el campeón de Ecuador, finalmente el, bueno, el cruceiro es es el otro equipo fuerte y estudiante estudiantes son dos ¿Son equipos argentinos trucos, de, los... no no no el lunes brasileño y ah, el otro es argentino uh, ah, eh, son los dos equipos fuertes yo creo que te podías estar golpeando sí, por haber dicho eso mucho en... no debo querer a Minas Gerais en un buen tiempo así es cuidado pues. eh, no eso eh, entonces era el equipo es... al que tiene que puntuarle no y el quito en, en los papeles tendría que pelearle tal vez a estudiantes la clasificación que aparentemente es el, es el menos fuerte porque incluso tú me habías comentado que un buen amigo tuyo de los foros te había dicho que ojo con el Cruzeiro y será deberes de este partido Cruzeiro Estudiantes que se viene próximamente. Así es, eh, yo te decía que, claro, yo estaba conversando con mi buen amigo Manuel Castaño, brasileiro, originario de Brasilia, eh, hincha de Nacional de Uruguay, pero bueno, brasileiro eh que le estaba preguntando por el Palmeiras más que nada porque habíamos visto los partidos con Potosí, el par los partidos por el torneo Paulista y parecía que venía muy fuerte, entonces yo dije, ¿será que Palmeiras es favorito? Y me dijo, "No. Es un buen equipo, pero el que está viene más fuerte es Cruzeiro. Aparte de que los eternos favoritos son Cuadros como Boca, como Sao Paulo Que tienen una infraestructura Dirigida hacia la consecución de la Copa Libertadores Entonces me dijo que Cruzeiro viene muy fuerte Y que podría ser un gran candidato Y bueno, hay, hay que ver lo que ofrece Estudiantes, es un equipo bueno Es un equipo que se engrandece Cuando hay que jugar torneos de esta magnitud Y son rivales muy fuertes Para el Deportivo Quito Que se supone que en teoría debía ganar Yo creo que En la opinión internacional Tanto el Quito como el universitario aparecían como las dos víctimas de este grupo Conformado por Cruzeiro Estudiantes Quito Universitario Pero ya se vio en el partido del jueves que Quito tiene mejor fútbol que el universitario de Sucre Le sin duda Y sin duda mejores jugadores Andri si sí es reconocido a nivel internacional El mismo Pero, líder no. preciado Eh, Mundialista y Tenemos también a Saritama Son jugadores que a nivel internacional tienen su renombre Incluso Giovanni Barra ¿tú sabes que, como Ibarra, Ibarra es muy conocido Muy conocido, conocido en el por sus Sudamérica. buenas Y sus malas no, actuaciones Yo creo que más que nada que en Ecuador Como le, le hacemos un poco mofa De, de ciertas Ibarradas. Ciertas cosas que le han sucedido A pobre Ibarita pero a nivel internacional, yo hablas en Argentina y siempre te dan un día referente de Giovanni Barro. Es que lo, con justo Noti la selección ser. jugó en... Un par de veces me parece con Ibarra en Argentina Con en el arco, sí eh, Y aparte de las nacionales que ha tapado con Nacional claro, claro. Copa Libertadores, Merconortes, Mercon, sí, sí, sí. sea Definitivamente Y también, por ejemplo, si ves Edwin Tenorio, un jugador de, de selección claro, O de sea, gran tiene tiene gran reconocimiento creo la plantilla del, del Deportivo Quito A diferencia del Universitario de Sucre Que creo que va a ser el patito del grupo Porque el Quito pudo ganar afortunadamente con el gol de Donoso se rescató un punto porque recordemos Olás, que, estaba, que estaba perdiendo el quito, y claro, todos empezaron a decir, hay una frase muy típica, ¿no? Todos son si capitanes. Si hubiera, después, todos somos técnicos, todos somos... Así, es, así des, es, después de que se juega el partido, ¿verdad? Entonces todos, claro, si hizo el gol de Donoso, ¿cómo no le va a meter? Insúa es un ignorante, Insúa es y ignorante, si Insúa... Claro, y si no hubiera entrado Donoso, igual hubiera ganado, por ejemplo, el Quito, o si hubiera entrado Donoso desde el minuto 1 y hubiera perdido el Quito 6-0. Son son conjeturas que se realizan a veces muy a la ligera por nosotros, sí. los comunicadores sociales, las... pseudo periodistas deportivos, ¿no? Las como conge... es esto las conjugaciones en subjuntivo pretérito <risa> abundan cuando hay esta clase de resultados, ¿no? Y y más bien hubiera también ponte a pensar ¿Qué hubiera pasado si es que desde el principio se jugaba con Donoso en el medio sector del Deportivo Quito? Es decir, que se haga un planteamiento un poquito más ofensivo para para este partido contra el Universitario de Sucre. Ponte que Sucre, eh, no, Sucre Universitario sorprendía y terminaba ganando este partido, hubiera sido un, un pésimo dicho, resultado. ¿Qué que no? El Quito fue a regalar el partido, in Insú, es un torpe. Si hubiera mantenido a Donoso en la banca. <risa> Ajá. O sea no sé. sí, son muchas cosas el... ¿no? el empate es bueno de todas formas para el quito puede que no sepa suficiente tomando en cuenta la magnitud de los otros rivales pero iniciar arrancando un punto de visitante es bueno es motivante creo yo para el, para el deportivo quito eh, como posteaba ahí en futbolasociados.blogspot.com no se olviden de visitar la página Obviamente se si están oyendo este podcast Es que porque cayeron por la página ¿no? Y bueno El chiste es que Había puesto que el, el Deportivo Quito por competencias Internacionales, llámese Copa Libertadores Etcétera, bueno es, recién jugó Sudamericana pero básicamente por competencias claro. Oficiales del continente No ha podido ganar frente a rivales Bolivianos ¡Qué triste! Así es, en el 65 allá se fue cuando el Quito jugó su primera Libertadores como campeón del fútbol ecuatoriano. Eh, no pudo con el Distrongues, de, de hecho el cuadro de La Paz del Tigre ganó aquí 1-0 y empataron allá en La Paz 2-2. a -2. Sé que incluso el Distrongues también cuando jugó con técnico universitario me parece también le dio su, su merecido. Sí el diestro el técnico nunca ha ganado un partido de visitante en, en copa libertadores siempre ha perdido y e incluso aquí de local veo que ha tenido siempre resulta la vamos el otro día estaba viendo ese yeah, día yeah. vamos a ir más bonito con la estadística la pepa pepa precisa hablaba del técnico universitario, sí, de técnico universitario que justamente. no compete ahorita pero bueno en fin en lo fin. importante es que el quito sacó ese punto lo rescató y creo que se mantiene firme en las <risa> y tu perro está desesperado Hermano, qué es, es lo que sucede Le cortaron la cola al pobrecito Pobre hermano, si sí, pobrecito Me pare... O sea, es de raza Boxer, entonces Como usualmente la la... Boxer. Ajá, Como usualmente <risa> la mayoría de gente les corta el rabo es para que no esté dio, fuera de moda el le. dio por cortarle en esta casa también el rabo al pobre perro y ahora está este, ahí no está la, y... la moda hermana que ah, va a ser con rabo terrible no que te qué va, estaba bonito el perro no, que va a ser yo soy, sí lo conocía hago sí. mi protesta aquí en este podcast loco lago la manifiesta en fin el quito empató y ahora le tocará ir a sacar un puntito por lo menos o en argentina o en brasil difícil en un complejo Vero. Minas oh. de Rise en el Mineirão es fregadísimo. Y el estadio único y no se diga en el estadio único donde ni liga pudo. No han ganado, el... solo Ojo. dos jugadores, dos equipos han ganado en Copa y uno es Barcelona. Uno Barcelona. y el otro es Nacional, creo, eh. Peñarol, no estoy seguro. Eh, Nacional, creo que es de... Nacional o Peñarol. Nacional Peñarol. Bueno, pero esos los dos grandes, grandes de Uruguay. ¿sabes? vaya eh, eso con el quito no un buen resultado y habrá que eh, sobre todo el quito tiene que hacerse muy fuerte aquí de local tiene que ganar los nueve puntos sí que juega y con eso tendría chances de pelear un solo empate o peor derrota en el atahualpa sería sentencia de muerte para la academia del fútbol ecuatoriano el deportivo quito ahora nos vamos a ir con liga eh, previa pausa musical o seguimos de larga Nada, seguimos de largo Así es Sino que estaba cuadrando Ayer, ayer, bueno Fue en Casablanca Desde las 5pm hora ecuatoriana 22 Greenwich Meridian Time Así es Un partidazasazo Muy buen partido, ¿no? Entre Liga y palmeras Dos grandes de equipos Que seguramente van a animar La Copa Libertadores de América El cuadro de Liga se puso en ventaja De una manera algo tempranera Empezaba un partido así, Taz con Taz, Palmeiras atacaba, Liga respondía, un poquito más creo yo, el cuadro brasileiro que sin duda no se vino a regalar, se, se ve que viene con grandes ambiciones el cuadro y del Palmeiras, yo creo que sí va a aspirar a la Copa. Yo creo que sí le sirvió de algo el periodo de adaptación, aunque eso suele ser relativo, pero eh, con peso meramente... Eh, psicológico creo que fue muy útil el periodo de adaptación a la altura que tuvo aquí el equipo de Bart Vanderlei Luxemburger así es bueno, eh, qué pasó el gol de Liga. Mamita Calderón llega golpe de minuto 23 un centro ¿Cuándo? preciso de Damián Manso, claro porque precisamente en estos instantes Son en los que se marcan las diferencias en los partidos Y entre los equipos Cuando aparece una individualidad Como fue Manso ayer en el partido de Liga que se entró para el primer gol Que se marcó en el Primer tiempo? Así es, 23 minutos se decía Gol de mami Walter Mamita Calderón Que hizo dos en este hizo partido Hizo un doblete Como para decirle chengue que <ríe> Yo soy mejor A, que vos. ¿Y vos Richard, ¿cuánto? Ajá. ¿no? Entonces, no, bueno, muy buena la producción de de, de Walter. Claro. Bueno, eh, más que nada estuvo muy oportuno para, para anotar. nueve. Eso es lo que eso hace. es lo que debía hacer. es lo que hace Mamita Casero eh, usualmente. Centro extremadamente preciso de Damián Mazo pero le puso en la frentecita Y con eso marcado. Manso se redime. Así es, es que es lo que tiene que hacer, ¿no, Damián, ahí, jugar? En donde se demuestra la valía y donde se acaban todas las palabras, los rumores y los enojos desde en la cancha. Y tanto, y, y tanto rogaría que se quede Damián. Pues sí, que, es que se sí, ve pues, para qué se quiere que está. se quede Damián Manso. Pues. Que hubiera, o sea, Manso fue vital eh, ayer para la victoria de Liga. Eh, primero viene con el centro, luego viene un gol de... Palmeira, cinco minutitos después es al 28, gol de Williams con N Williams, el número 8 del Pameros que tras un gran toque entre gente como Diego Souza, Fabiño, no sé si es que participó Clayton. Eh, ahí hicieron estragos en la saga de liga y finalmente eh, bueno, tras un tras un gran remate de, de Diego Souza, me acuerdo pesca el rebote este jugador Williams, concreta el empate un eh, poquito de preocupación en la saga de liga que sí sí se veía un poquito en aprietos cuando esta gente, ya te digo, este Diego Sousa este Williams eh, empezaban a tocar ahí en los tres cuartos de, de cancha un poco llegando al área eh, clásico equipo brasileño creo yo, el Palmeiras, con gente que sabe jugar al fútbol en verdad Eh, bueno, ahí viene el, el empate de Palmeiras Con eso eh, el cuadro brasileño empezó, empezó un poquito a retroceder líneas Empezó a cuidar el, el resultado, tocaban aún más Ahí los jugadores brasileños Hasta que viene el error del partido El horror No tienes por el que volú Porfa, porfa, porfa, porfa, porfa Es el track número 12 Bueno Eh, estábamos ahí en Bueno, te decía que Tras un... ¿Cómo es esto? Un, un balón De hecho no Eso fue para el arquero Marcos Y para Ed Milson Del Palmeiras eh, Otra besita por... Dale, dale Dale, dale para eh, el portero brasileño y el capitán que viene a ser Edmilson que se confundieron en el área chica tras un, un remate sin interés Ed Edmilson que no me acuerdo ni de quién fue eh, en este momento. Bueno, no importa. Pero en vez de en vez de recoger, Quiero ver el partido. en vez de recoger no el escucho. balón como, como mandan los Candones Eh, no sé por qué Marcos rechaza con el pie sí, sí, Le sí, rebota sí, Edmilson Y a ese mamita. rebote le queda mamita Que solo cogió, dijo gracias 2-1 Así es Ahí, Y, y en ese, eh, a partir de ese momento Comenzó a dominar liga Llegó con más insistencia Al área brasileña Se replegó un poco el equipo de Palmera consciente también que se le había Un poquito complicado la situación Ya que este jugador El número 5 del palmeiras El jugador Ya no recuerdo el nombre Tenía por aquí anotado Bueno pero era el clásico volante número 5 Hasta tenía 5 en la camiseta Que daba le... patada que daba miedo güey. Así es que le siguió a punta de patada y a... Y... y a punta de todo Las armas de las buenas y de las malas a Damián Manso para evitar su buen juego. En un principio le salió, Manso estaba un poquito perdido, pero, pero con a la amarilla. A raíz de la amarilla Manso. Claro, este Cuador Pier, te digo. este era el ah, número 5 yeah. del Palmeras. Eh, ya no le marcó con la misma veme, ya y ya Manso empezó a exhibir su buen fútbol y categoría. Fin del primer tiempo, 2-1 para Liga. Y todo presagiaba que iba a ser eh, sobre ruedas para el cuadro de la U. Pero, pero pero ni bien empeezzaba el segundo tiempo entrando y ya tú sabes el eh, gol de edmilson tras un centro de avalón detenido no me acuerdo quién fue el que efectuó el, el creo que fue clayton el, el que lanzó el tiro sí, libre sí. le dejó el eh, Admilson totalmente solo, no hubo marca de araojo de calle de absolutamente nadie, Ceballos salió con el periódico y fue 2-2 a dos para el cuadro de, de Palmeiras, un resultado que sí se suponía un poquito a preocupar a la gente de liga medio medio complicado se ponía la cosa y de hecho pudo venir el 3 a 2 al golpe de minuto 51 con un gran toque de gente como eh, marquiños que había entrado en ese segundo tiempo, el número 8 Williams, el número 6 era un colombiano que ahorita no recuerdo bien el nombre, eh, ya se me fue el nombre, en fin... Eh, tocaron entre todos estos muchachos Ahí y estuvo cerca La tercera anotación de Palmeiras Ahí estuvo Pepe Pancho Las manos de Liga y del País En estos momentos para evitar La caída del Palmeiras Y luego en el minuto 57 Tras una falta Un poquito tonta Se podría decir eh, No me acuerdo de que eh, Creo que fue el zaguero Danilo eh, sobre, sobre Damián Manso Que viene el tiro libre del mismo Piojo, con zurda bien cobrado, pegadito al poste, imposible para el arquero Marcos, sentenció el partido 3 a 2 y de ahí en adelante Liga dominó las acciones. Palmeiras intentó hasta golpe de minuto 70 y pico tratar de igualar las acciones, igual corriendo por las bandas, tenía, bueno, Fabiño ya había salido, pero tenía buena salida por las bandas del Palmeiras, ese mismo el toque de Diego Souza. Sí, eh, se notó una distinción entre, entre el estilo de fútbol que suelen plantear los de equipos de por ahí de minas gerais y por ejemplo el fluminense los, del año anterior los que son aguerridos rudos son los de cómo es todo de río grande y azul de río grande, gremio el, claro, el, se, se nota siempre distinción entre los estilos de juego ¿no? y bueno palmeras exhibe un buen fútbol sin sí. duda es ya... tradicional de allá jugar de esa manera como tú bien dices por ejemplo si fuera un inter de porto alegre un, un gremio, un gremio sí, no son Más pick un poquito más o sea, Dentro más de gacheteo, la medida El gremio sí. del 95, me acuerdo, el campeón de los sí, libertadores sí, sí. Era harta Lo mejor base. que tenía era el suquito adelante el Paulo tras... Y Mario Shardell Qué dupla ¿no? sí, esos eran right. unos Bueno, en fin, pero sí se notó esa distinción Y eso es de que de... nos vayamos de sí. coles ganados Hermano, te digo que ya golpe de minutos Setenta y pico, 80 ya se, ya se Ya le cogió la altura a Palmeiras, ya no fue el mismo Y... Sin embargo, siempre Pugnó por el empate Oye, ese tipo me dio peligro. muchas patadas ¿no? Sí, sobre todo Todo el, todo el mundo, eh, ayer justo a Vanderlei En la rueda de prensa le hicieron una pregunta Respecto a eso, ¿no? Que su equipo jugó bastante Rudo y se molestó de Sobremanera a Vanderlei cuando le hicieron esa pregunta Pero es cierto ¡Ah, eh, eh, qué delicioso! Oh, ¡Ah, Fidel! ¡Felip! <risas> ¡Eso, eh! Ah, no so Guasú, Guasó, no eh, Bueno, no vi la conferencia de prensa Pero te digo que Los que tienen esa, en Palmeiras Lo que se supone que tienen esa misión Que digas el colombiano que otra vez se me fue el nombre El número 6, en fin Este jugador Pierre son, eh, La gente que tenía que cortar el juego Pues lo hacía y la gente que Sabía generar oportunidades como es Clayton Como es Williams, como es Sousa eh, Lo hicieron El único que Se supone verás al que le hacían harta propaganda era el número 9, a Keison, que se supone que es de nuevo Ronaldo, que la la la ni no son nada de ese panita. Eh, flojo flojo estuvo A ya, ver si es que tanto campo así de nuevo Ronaldo difícil, le veo. Pero... El, no sé... el fenómeno es el fenómeno ya. Bueno, es lo que dicen, es como como en estos no... tiempo que Manso, de ambient Manso era. El iba, no, es cierto. No, pero Manso está demostrando es que es gran jugada, algo puede pero Pero loco, no Tal creo vez... que es nivel nivel Maradona, nivel no, capo de Europa nah, Nadie es nivel Maradona no, viejo, mm, ni Messi, no. así por más que digan que sí, que no, que no Voy nadie. a decirle tengo a Messi fe Pero al hacer. nivel del lleguito difícil Bueno si sí, no, no hay como el Diego En eh, fin Eso para Liga un gran triunfo Yo creo que es vital Haberle vencido a palmeras Porque con el fútbol que exhibió Yo creo que en las otras canchas que le toque visitar Al Verdom Al golpe de Colo Colo Recife. Al, Recife, al Recife le va a sacar los 6 puntos Yo creo que él es un equipo no yo, yo chico. Yo particularmente eh. no despreciaría nunca con brasileño, sea o del no, calibre no. que sea, la verdad. O 4 de 6, habrá que ver, pero yo creo que, que Palmeiras... Bueno, yo creo que con Colo-Colo puede ser más asequible. Claro, podrán decir también que le hago de menos a, a un poco al, al Colo, pero francamente es que verás eh, que, que yo también yo creo se podría ya le ha ganado aquí al Colo Colo podríamos Liga. analizar el hecho que palmeras si sí se le acabó el gas ya al golpe de minuto 80 cosa que en el en el estadio nacional de Santiago no creo que le pase bueno eso, sí, es, eso podría jugar a favor del Palmeiras Liga ya le ha ganado a Colo Colo con chupete suazo incluido ahora claro. ya no está él ahora está otro goleador. La claro, bueno, eh, hablábamos justo de eso hace un rato, no, excepto en el 90 que en el 91 91 que, que fue campeón Colo Colo, que ese... empató a Liga obviamente. y le metió una pista, Entonces obviamente en y no había un parangón, no, justo fue contra el campeón de la Libertadores de entonces, entonces creo que ese empate fue justo, pero de ahí en la siguiente ocasión si sí le ganó Liga, lo recuerdo. Como tú dices con chupete suazo incluido. Así que creo que... La primera prueba y tal vez la más difícil... Ya Liga la está pasando en esta fase de grupos. Bueno y después... Para rematarla... Acabemos eh... oh, de una vez con el Cuenca. Para acabar Libertadores. Yeah, acabemos rapidito con el Cuenca. Eh, el partido que se jugó... ahí Allá en la bombonera. viste eh, Entre... Boca Juniors... Verás, a propósito, antes de, de pasar con el partido... Yo hice un, una comparación entre lo que fue la asistencia de Boca Juniors Deportivo Cuenca... Ajá. Un equipo que a nivel... O sea, con el debido respeto a nuestros hermanos morlaquitos... No el Cuenca es de, no, es, no es... No es conocido a nivel internacional... Muy poco se sabe de Cuenca... Y en, en Onda Argentina, por ejemplo... Así es, pero ese estadio estaba con muchísima gente... Es que la Boca nunca lo abandona su hinchada. Mira, ¿viste el público en Liga Palmeiras? ¿Sabes eh... cuántos pagados hubo? Triste, ¿no? Creo que fueron 8 lucas, 8000. ¿no? Triste. Es triste, viejo, o sea. Eh, seis ¿claro, nuestro respeto, mil? nuestro respeto va para los hinchas. Para esos 8000 que usualmente van a la Casa Blanca porque incluso Las ¿Te acuerdas? Que nosotros usualmente hablamos de las asistencias en los estadios, que es algo que nos atrae mucho y nos interesa, sobre todo como futboleros, y recuerdo que los promedios de liga andan en los 4.000, 6.000 en el campeonato nacional, ahora en libertadores 8.000. Yo creo que no es justo es eso poquísimo. para para el campeón de América. No es justo que... para el rival que venía, no es justo para lo que hizo Mira, era, el año anterior. Yo creo que era, era sin duda el partido más atractivo de, de, voy, voy primer, de la primera fase. Yo voy a hacer una comparación igual que es odiosa, no pero si tú miras Barcelona o Emelec, tienen promedio de 12.000 hinchas en sus estadios y desde Barcelona 11 años sin un título, cada vez peor incluso y mc en una situación parecida desde el, desde el 2002 sin ganar nada no se, sé no se puede se puede achacar muchas cosas no el hecho de que el las climaban carísimo 10 dólares mi hermano para generales es, es fuerte no no podría decir el nivel de abuso pero sí es fuerte 10 dólares de 10 dólares eh, para la general No, pero yo sí hago esa comparación O sea, Liga acaba de salir campeón Ese estadio debería 15 seguir repleto para ah, pero igual debería estar repleto así de sí eso. debería haber contado aquí, con más gente Aquí hay por lo menos unas 400 mil hinchas de Liga Si no son más Que pueden, no, me refiero que pueden pagar que Sin pueden mayor pagar. problema esa cantidad de dinero Por un partido Se puede decir también que el clima, el hecho que pesó no tiene... 100 de la tarde, que, que se complica con los horarios de trabajo, tomando en cuenta que Ponciano es lejos de, de lo que es las zonas bancarias no comerciales. No se justifica, yo no podría pero, utilizar a los mil personas Pero viejo es el campeón de América. O sea, 20.000 no sería justo, pero aún así 20.000 aguantas aguanta. O sea, dices, ah bueno, veinte mil estuvieron Y ahí valen las justificaciones que estás dando Pero no ocho mil hinchas Ocho mil sea. pagados, no, seis mil pagados Creo que bueno, era más o menos Y, y, y con todo y niños y Colados, 15, personas en el estadio oportunistas Además tuvieron unos 15.000 Lo cual no es me moquísimo. parece No me parece justo o sea, para el campeón de Siendo América. consecuentes con la buena hinchada De liga, no me parece justo para la hinchada De liga, que yo tengo primos Que son súper hinchas y ese tipo de cosas que les molestaba y, y tengo amigos y conocidos, incluso muy buenos hinchas de ligas que se quejan, por ejemplo, que cuando era la final, cuando eran semifinales, no podían conseguir entradas de ellos. Pero claro, la gente que usualmente no va al fútbol sí iba y se acaparaba todas las entradas. lógicamente Entonces, algo el, molesto, el, francamente. El clásico fenómeno de la novelería y el fútbol ecuatoriano se sí, puso de manifiesto sí, sí, en, sí, sí. en aquellos partidos, tal como es en la selección. Que realmente toca ah, pero, meter primera y segunda para conseguir pero estradas. Pero la selección ¿sí? se ha, actualmente me parece que se ha, se ha generado ya una afición constante a los estadios. Bueno, hay si gente que ves, no ya falta ves a, ya. Hay yo, gente que no falta a, a ver, yo te digo que no elección. he faltado a, los, a, a partidos de eliminatorias. El último partido que no fui de eliminatorias mundialistas fue contra Bolivia en el 2000. Eddy, vos has ido desde los años... Desde eliminatorias para el 98, claro, yo también he ido, desde he ido constantemente desde eliminatorias para Francia Entonces, creo que, o sea, no, yo no voy, no he estado todos los partidos, ni tú tampoco Pero es un asistente usual al estadio, ¿me entiendes? Creo que yo te puedo decir que hubo un cierto tiempo que se ya empezaba la gente que normalmente va al estadio a fastidiarse Lógicamente, eh, te roban, te quitan las entradas mi, mi clá... no, no, es, molesta, es que es mi, cl mi clásica papa medio estúpida que hago de al respecto cuando fue el Ecuador Argentina que nos ganaron Ajá. aquí Goldes de Verón y Crespo que, que bueno, buenos llamaban al celular a una a una niña que se sabe que no va al fútbol es de esas a bien, farandulear, a, farandulear. bien, alajas, a, bien farandulear, a farandulear no hay muchachas muy guapas que van al fútbol, eh, discurso, en el fútbol llega en teléfono papi sí sí papi sacar el estadio Si, sí, están ganando los de celeste increíble o la pana o sea te juro que fue así los de celeste Ajá. y en fin vamos con el partido del cuenca que nos fuimos de pero vale la pena hacer esta acotación sí, vale respecto? la pena jalar las orejas a los que les chante el guante que se lo chante en y fin se lo, ni se come, vamos ¿sí? con boca cuenca boca la cuenca. afición la, la afición de boca ahí puso la fiesta siempre. El partido estuvo flojito, yo estuve chance aburrido. Eh, creo sí. que tuvo mucho que ver el planteamiento del Cuenca para Así que sea es. este partido muy rojo. Muy flojo. respetuoso, muy evitemos la quiñiza. ¡Ah, güey! Bueno. Eh, eso. <risa> y al minuto 10 vino el gol de Palacios y los asustó aún más, creo Qué yo, golazo, a, a los monaracos. Sí. Oye, pero yo ahí hago una separación porque buen arquero, el, el Carlitos sulcanito. Morán estuvo Carlitos bien Morán, a, a la, la altura de la circunstancia. Así es. Exacto no era de esa manera no le marcaban un gol a Carrito Moro. Yo creo que sí. lo más destacado del Cuenca estuvo en el en el lateral Paredes. Sí estuvo bastante afanoso intentando buscar ahí ataques aunque no se concretaba, se diluía muchos en tres cuantos de cancha para arriba. El el el ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Uruguay Paredes, o no, no, es Paredes. Argentina, el Villalba. También estuvo bastante bastante incisivo, yo creo que estuvo con mucha ambición de de intentar buscar el gol allá en su tierra. No, Eh, eso creo que es lo más destacado Ahí en, en el cuadro de Deportivo Cuenca eh, Ric eh, Ricardo Teixeira creo yo Estuvo muy impreciso muy, muy poco Dúctil con el balón Excepto en los últimos minutos que Creo que a raíz de, de, de ese encontronazo que tuvo con Vidalgo, se picó un poco y empezó a hacer buenas jugadas y luego vino la jugadaza esa que termina en... que se come increíblemente el gol. Sí, Hay sí, que sí. la pisa, que se, se come el, el, eh, el amague, un jugador de Boca, no me acuerdo cuál era el defensa, creo que era Roncaglia. Y, y bueno, esa fue la mayor oportunidad de Cuenca. Bueno, también hubo otra hubo de Chila que cabeció mal en el área. Boca no está tan bien en Oye, defensa, pero el, el, gol que le, le... el gol que le anularon a Palermo No, no, no, no era, era adelantado, eso era gol legítimo es... Sí, estuvo Palermo pegadito. que fue a los años después de estar lesionado Cómo cierto? lo vacionaron allá a propósito ah, Es, es, Palermo, es Palermo, un Creo que es máximo goleador ¿no? en, Es una en, institución en Boca juniors Como Raúl se está convirtiendo en el Madrid Que también. ya es del goleador no sí. Raúl González de ¿no? es Que okay. también jugó desde peladito Y en ahí. la chapa Y Ven en la acá. Champions también ya lo superó, ya lo superó A A, ¿A Ruth, a Ruth Arquete, eh, Nos vamos a ir con lista. música ya Sí, rapidito nos vamos con música porque Tenemos mucho que Estamos analizar de campeonato 4 años Estamos el tiempo Nos Así vamos es. a ir con Estamos haciendo una media reggae Voy a soltar algo de los fabulosos Cadillacs Esto es King from the Ghetto ¡Ay! King from the Ghetto De los Favu Ahí va, a aparecer es Queen from the Ghetto De los fabulosos Cadillacs del álbum Rey Azúcar, y se va Eso es todo, ya regresamos en Fútbol y Asociados A propósito el tema lo canta Big Youth Mm How -hmm. oh, you have one like you hot so You couldn't go on so Miami, Florida How hey, hey, hey. oh, you have one like you hot so And you couldn't go on so in Buenos Aires, Argentina How oh, oh, you have like you hot so And you couldn't do that in Venezuela See, see I know this girl from she was so small As a growing child, now she going so tall Tall So, hey, I know you as a queen from the ghetto Girl, child, how you a born like you're hot, so And this your music can be made for you rock, so hey, How you a born like you're hot, so I've lost a scarlet up and make them rock, so Because hey, I do it in Milan, in Sicily Couldn't do them things they in Italy Because how you a like boots, so? Girl, hey, you could, Girl, I just People feel it right, that's like how we live in Cuba Have to do the things like you know you really should Unity's strength man ah, And music is power So let's use the music and bring the people together Now ah, we have to come and get the people together man But the people's power Talking bout fabulous carol of music all four Make a joyful night on Come before the Lord with thanksgiving How <laughs> we a growin like you, Hatsa And each other knows they know more, you call it How we a growin like them Hatsa And each other knows they will know That's what we really want Love and understanding Say that, that we all We got to bring the people together the Help them go like them good so Help like them respect the people from the ghetto oh, yeah. Help them go like them good so Help like them love all the people Help them now Suffering in Bosnia Suffering in Algeria Suffering in Algeria All around us. How oh, them I gon' like them good so. How do that man? Eh! Ah, Dada respect Pablo, Pablo, says let's go for the Scarlet. Good for us. Esto es un vosloguya. Calcho y asociado. your soul on oh, you can never fer futbol o suportre. Per si acaso dije futbol i associados en noruega. seguimos en la siguiente parte de fútbol y asociados, eh, seguimos en la siguiente parte, no, ninguno que sigamos en lo anterior, ¿no? Eh... para hablar de campeonato nacional, porque estoy con tanto retorno, pano? Eh... sí, sí. Me fastidia mi voz. No, mentira. Eh... estamos aquí... para hablarles de, en este momento del campeonato ecuatoriano de fútbol. Se jugó la tercera fecha. Eh... Resultados algunos, creo que la mayoría previsibles, creo yo, eh, todos apretaditos eso sí, hasta ahorita no hay en el campeonato una una golpiza de proporciones bíblicas, ¿no? todos han sido resultados 1-0, 2-1... Eh, como mucho el 3-1 del expol y el técnico universitario En la fecha 2 Pero de ahí todo ha sido parejito, parejito Parejito, ¿no? parejito Así A el... estas alturas ya el quito creo le había metido una goliza El campeonato anterior a la chato Chatoleí O fue un poquito más tarde Más o menos por estas fechas Sí, fue, fue ya golpe de cuarta ya La tercera fecha le... que ya la chato Chatoleí estaba de capa caída Empezando Que le, le había chirleado Así te... es Empezó pésimo Bueno, y... en cambio, Así. a diferencia como tú bien anotas De este campeonato que nos mantenemos Con marcadores bastante austeros todavía. Así eh, es el pasado viernes empezó la fecha jugó Liga Deportiva Universitaria con el Manta Fútbol Club, el Atunero dando la sorpresa en un inicio un gol ahí pescando a Río Revuelto ¿Cómo se llama el jugador que hizo el gol del Manta? Beto Azaber Beto eh, Azaber No, no, no, me, no recuerdo aquí el en este momento se me escapa el nombre de del goleador, se Así. llama Eder Palacios. Eder Palacios quien a río, que como te decía río revuelto convirtió la primera anotación para el cuadro del Manta Fútbol Club yo creo que, bueno, también como estaba posteado en fútbol asociados.blogspot.com que esa era la inyección anímica que necesitaba Liga para desplegar el fútbol necesario y suficiente para adueñarse de el partido Se sufrió para ganar, se diría por parte de la gente de Liga porque casi hasta el último que no se consigue el triunfo. Bueno, a unos 5 minutos después vino el gol de Jairo Campos. Hay también un mal despeje del por parte de la Saga Manabita y demás. Y luego vino eh, casi al último el gol de Cholo Vera, un salvador peinando ahí en el área y vemos para qué se lo llevó, ¿no? A finalmente Dani. Vera le dio la victoria a la liga ya finalizando el partido minuto 88 porque fue eh, los, los goles se marcaron justo el eh, al al final del primer tiempo y al final de al final del segundo no fue un partido bastante bien disputado con poca asistencia y si me hicieron realmente estuvo el manta no genera no, obviamente que no la presión no activo el manto es que, bueno hay que tomar en cuenta que no es que traía hinchada el manta no usualmente hay equipos que llevan sus propios alienta eh, alentadores ¿no? propio aliento al, <risa> si al, al... no te mueres cuando sea ¿no? <risa> todo porque esa altura lo que eh, no. es de esto eh... si sí, a veces yo no sé sí, los cuadros de la costa suele entre su pequeño grupo de gente pero en viernes más no, complejos y ma... in... casi no, que no, no imposible el eh, liga supuestamente se estaban guardando para la copa yo también iba a decir lo mismo pero bueno Me digo en fin eh, lo importante en este partido fue que liga Eh, empieza de, Se puede decir que desde este partido Empieza realmente ya a marcar diferencias Porque hasta antecitos Había empatado con el Olmeda Había perdido con la Capirita Y recién ahora se vio una liga con reacción Y con mucha jerarquía Como tú bien mencionabas hace unos momentos no Jerarquía en este partido para darle la vuelta Y jerarquía para ganar la jerarquía coopera a los brasileños estando empatados y luego pasar finalmente así a es ganar. que estuvo dos veces jerarquía en liga se nota con el marcador ahí empatado sí. eh, dani vera te eh, ha anoado ya goles con tres de las cuatro camisetas pesadas del melec. ecuador solo le falta mele y así se uniría al selecto club de los jugadores que han anotado vestido tanque, y anoado tanque hurtado con a marca cuatro camisetas con... Tanque Hurtado marcó con las cuatro camisetas Jaime Iván Javi, Javier lo propio Y byron Sosimo sí, Tenorio, Tenorio. No me decir. Alguien que estuvo pu, Estuvo cerca de hacerlo fue el team Porque si iba a ir a Melek pero Así es. Ya no <risas> Otro que Bueno otro que pod... eh, Estaría en ese camino sería David Quiroz pero le falta Anotar en, en este Liga programa. No, le falta en Emelec anotar, o sea, ya ha visto la camiseta, de, ya está vistiendo la camiseta de Emelec, pero le la falta la de Liga anotar. tampoco a... Y algún rato estar ahí en... en... nada estás ya especulando. Güey. En fin, <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Eso ya es mucho muy... más difícil. El único partido que se a debía que toca, que a haber jugado en sábado no se jugó. en Emelec Deportivo Cuenca cal, cayó el diluvio universal en la ciudad de Guayaquil. Y se vio muy complicada la, la, la cuestión ahí para jugar este partido. Eh, yo no sé por qué dicen y siguen ponderando la cancha del Capo el que tiene un grande drenaje que ni sé qué, que es maravilloso el drenaje en la cancha del ELEC. O de sea, si no, no era por cierto. eso, ¿qué? O sea, no sé, no si hubiera inundado. Me parece una mentira eso, porque justamente las personas que transmitían, encargadas de transmitir el partido... Eh, decían, no este este drenaje es prodigioso que ni se qué que no hay problema que no va a haber mayores dificultades para poder jugar el partido y no fue así, lo mismo sucedió contra el, el Cristal cuando vino a jugar la Entonces, noche ¿es azul. Entonces, ¿o es eso o qué diluvices que, que está la... cayendo, no, Yo, yo no he ido que... a Guayaquil. Yo creo que está mal la cancha de MLS simplemente. Y se, se la vio terrible cuando fue sí. lo de la Copa del Pacífico y demás, era un desastre, Ajá. pudo haber causado lesiones graves a esos ocasión, jugadores. en esta ocasión por eso se permitió el Cuenca... Excusarse de jugar el partido porque tenía compromiso de Copa Libertadores y creo así que fue es, una ya... decisión acertada porque finalmente no podía tampoco esperar el... una hora más a que acabe el gobierno. El domingo gobierno. ya estaba en Argentina hace ratón el Cuenca. Así y que... lo triste sí. es que bueno hubo gente que fue al estadio y se comió cemento. Así <risas> es, esperemos que hayan guardado su ticket, boleto, contraseña, además que les permita... Acceder al partido que se va a jugar por fin el día 4 de marzo, ya está acordado El único rato que va a tener chance el Cuenca, porque de aquí no pare, sigue, sigue El, el Morlaco con su con la Copa Libertadores y, y demás, y campeonato ecuatoriano Una polémica innecesaria alrededor de este partido, porque luego decían que Melec de puro Vibaracho fue ah, presentó, que, que... que quería ganar los puntos que, que de se que, se que de queden. pronto el domingo asomaron en la cancha y qué pues, más algo reglamentario que se tiene que cumplir. Finalmente los árbitros también fueron. Es lógico, pero simplemente ayer, por ejemplo, a a la comisión disciplinaria ya le dio los puntos, pero la apelación del Cuenca iba en sentido de que ellos tienen prioridad porque así estable está establecido en las normas de la de la Federación Ecuatoriana que los equipos que tengan participación en Libertadores tendrán siempre prioridad en este tipo de casos, ¿no? Entonces, va a pasar de ley la, la apelación de del Cuenquita y no, yo, yo ya le que ya él. está, o sea, ya está para el Obviamente Y se va a jugar el miércoles 4, 4 de, marzo. de marzo. Y eso es todo. Siguiente partido no eh, ¿Domingo? ya domingo la cocha de la Tacunga Espoli derrotó dos goles a uno a Barcelona Buen en partido. el último instante. Un partido muy simpático. Así es, ahí es playa Estefana porque yo hablo no mucho de Sí, no sí vi, pero yo ya hablé. Me pereza. Sí, sí, me da pereza. No, pues no, eh, no tiene que ser Empezó así. Barcelona ganando con un penal que ahora sí convirtió Pablo Palacios a propósito, vamos tres penales en este campeonato ecuatoriano de fútbol sancionados el primero lo erró el jugador barcelonés no, no es barcelones porque no, no es un no oruindo de Barcelona bueno, el sino, jugador Palacios que ahora tuvo eh, mucho temple que juega en Barcelona eh no definió correctamente contra el quito pero esta vez sí lo hizo frente a Héctor Rolando Carabalí arquero que tapó para el Espoli 1 a 0, primer tiempo ¿qué me cuentas del primer tiempo? De nada Barcelona? que se evidencia ¿tú qué opinarías? Eh, yo creo que Floro definitivamente va a tener que desistir un poco de meter tantos jugadores. Tantos chavales. Ajá. porque Eso marca la diferencia entre los dos equipos. Un buena labor de vanguera una vez más. Eh, y por ejemplo se notó que en el primer gol, en el gol que hace el del empate que marca Espoli. Se notó la falta de experiencia de este jugador Gregory González. Que a propósito tuvo una pequeña traba el últimamente. Impase. Sí, porque se automedicó. El... ¿Viste que tuvo un mal otra vez? Tuvo un mal que sabes. Tuvo un tuvo un mal partido y bueno, ya se sabe por qué, no resulta que el jugador había estado con una gripe y se había automedicado. Y en consecuencia si salía para el doping iba a ser sancionado positivo, por qué? por bolus por iba a salir Sancionado al jugador precisamente porque hay sustancias que vienen en las medicinas que son que precisamente son drogas, no por algo se llaman droguerías las las que farmacias. son prohibidas por la por la Federación Internacional de Fútbol Social Y la International Football porque se supone eso que más. eh cómo es esto ventajas deportivas. Es, es ventaja, Pero en este caso ni estilo. siquiera le daba ventajas de, por, deportivas porque era más bien una droga depresiva porque tú sabes que hay drogas estimulantes de los sistemas nerviosos y drogas depresivas sí. Llámese marihuana, por ejemplo, bon. y en este caso la de eh, este antigripal que se había tomado el joven Gregory González que tuvo un mal desempeño en el partido y supongo que puede haber sido este uno de los motivos. Es Por eso que por Phelps lo cual, no pudo haber fumado su cosita previo al olímpico porque Ponte Phelps no nadaba, o sea, iba a ir lentito así. a ir disfrutando del le soltabamos un buen Yo, African y ese se quedaba nomás de ahí uh, Se le comían los tiburones pues, loco. Claro en, en fin, el hecho es que Floro ya lo quería echar Del equipo al jugador verdad No no no lo quería echar, pero quería una sanción fuerte Quería que lo separen durante un tiempo Para que reflexione Finalmente este tipo de cosas son bastante Tontas, o sea, poder eh, Causarle un problema a tu equipo Por algo como esto O poder tú mismo Ganarte una suspensión por una torpeza en vez de pedir tienes médico en el en el equipo que si le dices vea me está picando aquí bajo el dedo gordo del pie el man te va a hacer todos los chequeos necesarios te va a medicar te va a decir haga esto y este otro ir tú de eh, sabiendo a comprarte cualquier cosa sí para uno que es una persona común y corriente no es adecuado automedicarse como yo razón para un deportista verdad y por claro, teniendo un médico a cargo. En fin, no pasó nada con el jugador, se le va a dar una pequeña sanción muy corta, han ah, se han manifestado los los los dirigentes de Barcelona y respecto a eso, regreso a lo que mencionaba es que previamente, que eso se debe costado, a la inexperiencia. Sí, que por ese costado de este jugador llegó la conquista de Espoli. ¿Qué pasó? El... este jugador perdió la marca, no fue aplicado en los relevos y el jugador Fabio Renato tuvo todo, todo el tiempo para rematar al arco y para que es Polimar que el gol del empate que me pareció merecido así es, el segundo anotación de Fabio Renato, jugador del Espoli eh, que se lo ve que es un jugador que aparte que trata bien el balón, es bastante oportunista y fue el, el gol necesario para que el cuadro del Espoli Eh, ¿cómo es esto? Regule bien sus líneas, eh, se, se calme un poco ahí para eh, evitar que el más no, para evitar que más que nada Barcelona juegue a la desesperación de, del cuadro local, que en este caso el Osasoficial Veléspol ahí en y la. Y más Atacumba. bien el desesperado era Barcelona, eso es un y luego eh, consecuencias de de la falta de experiencia de jugadores que regulen más el juego, que repartan mejor el balón, que precisamente ahora se supone los va a tener porque ya llegaron, ya los, llegaron los extranjeros eh, Zambuesa, Rubens sambuesa un jugador que estuvo en River, gran jugadora y que últimamente estuvo en Pumas si no estoy equivocado no, no no fue en Pumas ya me equivoqué en, sí estoy en la liga mexicana estuvo en México, no fue en Pumas bueno ya bueno, luego se me a... vendrá el equipo en el que anduvo Zambuesa y el otro volante Díaz, Díaz que ambos son el uno juega por izquierda el otro por derecha entonces tal vez pueda ser un poquito de solución para el Barcelona que definitivamente necesita ya contar con sus extranjeros. Necesita, nadie nadie se, nadie entiende por qué ni siquiera Sarate lo hace. Necesita hacen. definitivamente ganar. Eh, yo creo que necesita ganar, sea como sea una victoria. Porque ya se viene el clásico en la quinta fecha. Así y eso es. va a estar saca chispas porque Melec tampoco ha ganado. No, viene bien tampoco el bombillo. Usualmente estos clásicos son más atractivos, ¿no? Los dos equipos sí, cuando están último. Do, los últimos, dos están en la olla es la cuando cancha, más se sacan el aire. La cancha está a reventar. El ánimo está en otro nivel. Está caldeadísimo. Está normalmente calde... es, vienen los clásicos. Estos clásicos son los más atractivos. Qué son los que últimamente se dan. porque sí, porque tanto Barcelona, Barcelona y Melec andan de capa caído. Terrible. El eh, Espoli un buen equipo, eh, ¿cómo es esto? Que ganó al final con ganó las gustos. El justo merecedor de anotar ese gol. Santiago San... Morales que Pepo buscó adelante todo qué el partido. Buen, buen partido. Gran organizador Equilibrio. de juego. Y eh, su remate de media distancia siempre lo estuvo probando hasta que finalmente se le dio. Eh, eso con el Pepo, también ya lleva dos goles en, en campeonato ecuatoriano El Espolis es el equipo más goleador Hasta el momento en el, en el torneo lleva seis anotaciones Barcelona todavía no gana y Pero ya es, marcó un gol, perdón ¿no? Al menos marcó un gol En un penal que esta ocasión yo creo que sí fue bien sancionado Hubo empujón, hubo un, una trabada previa luego y, lo acusaron, y el pero... muchacho lo hizo el resto también. Sí, el muchacho también se mandó una buena... Tú sabes que un, un, un pequeño empujoncito Y esta vez Palacios que siempre está cobrando a la derecha Creo, ya se la sí, he hecho costumbre eh, Volvió a cobrar y, lado Pero imposible atajar ese penal, muy bien pateado eh, ¿Cómo es esto? Barcelona Creo yo, sin, sin ánimo de, de hacer De hacer bochinche Urge de ganar el próximo partido Que juega de local contra Macará era justamente lo que también analizaba con otro amigo mío, así, forista ah. internacional, que es que si un equipo grande ya lleva cuatro partidos sin ganar, preocupa a cualquiera. Por ejemplo, el Nacional ya lo hizo. Nacional ya ganó, eh, Liga ya Liga ganó, ganó. Emelec eh, le falta. El Quito, que es el actual campeón, también ya ganó. Sí. Eh, y eso, a Emelec todavía le falta Y bueno, Justo habrá vamos. que ver todavía porque tiene recién dos fechas de jugada Finalmente jugadas. una muy buena asistencia en el estadio eh, Árbitro central fue Omar Ponce Y la victoria se dio 2 a 1 a favor del equipo del Gallito de la es poli muy bien manejado por el señor Paul... ¡Paulo Massa! ¡El profe Massa! Ya vamos a hablar del profe Massa Ahí en la tabla de posiciones Habana tiene, ¿sabes cuántos años tiene masa aquí en el fútbol ecuatoriano? 14. ¿Ya? Yeah. 14 años. Muy bien. Feliz. Y hasta ahorita no aprende a hablar español la gente. ¿Y, ¿Y qué hablamos de Dragan? ¿Dragan? ¿Cómo se llama? Dragan viene es? De, de Montenegro, bueno, que es, es, claro, es, es un bien. idioma eslavo que nada la que raíz, ver con español. La raíz y la raíz romántica. No, no, no, es, no es anglosajona, es eslavo. Pero ambos no son, no es no, igual sajón. No, para la... nada, es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el origen de la Es origen eslavo, el habla serbo croata. Bueno. Y pero nada, eso bueno, o sea, los es... idiomas eslavos no tienen nada que ver con un idioma como el español, pero el portugués y español está mucho más separado. son lenguas romances. Así es mucho más emparentados y el pano no aprende. Ah, pero Dragon tampoco. Hasta ahorita, ni dusan, mi ni... no bueno, nos dusan si te expreso porque sí, ya es en cambio, Dragan todavía sigue. Pero dos han estado aquí desde y antes de que ya nazca. jugador hizo un buen partido, como se llama, y... eh, cuando el delantero, como se llama. Ya, vamos a hablar ah. también del Olmedo con Dragan. Siguiente eh, partido, Edison. Y Paulinho Massa tiene a su equipo en el primer lugar, primera posición. Merecido para la Espelín. Vamos con el clásico de Ambato. Que no fue televisado. Si no Así es pasaron primero deporte sangriento antes que el fútbol no sé por qué que me eh, en fin macará venció dos goles por uno técnico universitario un partido vibrante digno de un clásico estadio a reventar las hinchadas celeste como la hinchada alviroja estuvieron vivando a sus equipos Hubo un poquito de incidentes de ahí también lo cual es la mal y lamentable pero no trascendió a cosas mucho mayores el macaraz se ve que es un gran equipo bien pleno sí, bien parado por ya que el equipo ahí es cuando bueno ya que uno puede aceptarle que sea tan hablador porque es, es, es un técnico al que le gustado siempre mucho irse un poquito de la boca y está demostrando no Ay, es que precisamente cuando alguien es muy hablador eh, te suele callar a ti Dar también en cuando la le criticas con este tipo de actuaciones que hasta ahora mantiene Macará. Una buena, muy buena victoria del equipo dirigido y comandado por Jaquette que se puso en ventaja y que luego de la expulsión que sufrió el técnico universitario fue amplio dominador del partido, excepto al final que el técnico tuvo por ahí una chance de no, Pero técnico se animó bastante creo yo, ahí... A raíz del gol de Omar Guerra, uh, hubo más presión en el ataque del Técnico Universitario, por ahí se comieron también algunos Pero bueno, goles. Pero Omar Guerra, el gol fue ya cuando se acababa pues el, es, primer, el tiempo. primer tiempo. Así es. El primer tiempo, el primer tiempo fue domingo del Macará. Macará. Así es y fruto de eso fue que estaba 2 a 0 arriba. El primer gol marcado por Jorge "El Mono" Herrera, colombiano, Un golazo, de ya. gran trascendencia en el Macará, muy buena campaña el, el año Desde anterior. Desde el año pasado. Hombre ahí. de confianza de Jaquet Minuto 3, el primer gol, segundo gol de el equipo Ídolo Ambateño. Eh, lo, lo cobra de Gabriel Fernández. Anota Fernández que ya gola semana seguida. Así es, dos goles de balón con balón detenido, el uno de tiro libre, esta vez fue de, de penal. tiro penal. Eh, buena buen, buena participación de Gabriel Fernández que usualmente, bueno, ya es un jugador reconocido en nuestro medio y hace buenas participaciones, recordemos lo que fue en el Olmedo. Eh, un jugador que le fue el subtítulo del 2004 que, que, sí, que estuvo Gay Fernando. Que ahí estuvo. se lo llevaron para Colombia, creo. De ahí, de ahí que fue que tuvo una gran campaña sí. en el Millonarios, muy bien de, el... de Bogotá. Y bueno, entonces ahí tenía gran gran ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? <risa> eh, tenía gran dominio de, de las acciones del cuadro ambateño. Eh la expulsión de William Lastra también debilitó mucho al accionar al técnico universitario, pero con todo eso yo... creo que se fue bastante Yo sí voy a incurrir ahorita en el típico pecado de decir yo lo dije, pero yo sí te apuntaba que el Macaray va a ser un equipo bastante bueno por la calidad de jugadores que tiene. Tú no me dice creído. Yo lo ello. dije. Yo lo dije aquí, aquí en esta mesa de fútbol y asociados. ¿Te acuerdas quién Sí, sí, tiene el Yo razón. sé quién habla así. <risa> <Sí>. <risa> Algunos por no Nosotros decir. también pues. <risa> bueno, <risa> Yo, Yo lo dije Es que, no, ¿ves que es buenazo lo que es el periodista deportivo Cuando le acierta que es una de claro, cada cinco Una de cada, es que eso usualmente pasa Nosotros mandamos mil cosas al aire Disparamos a todos los patos y le pega uno. Y, y yo, le... yo lo dije, yo lo dije. Así, así no. eso, es, eso es siempre con, con Suallen, nuestros colegas y nosotros es. mismos. ¿sabes? Y nosotros mismos. Que vamos a aquí a hacernos los finos. Bueno, Siguiente partido. muy buena asistencia. claro Estadio boni, repleto. bonito partido. Gran espectáculo. Lamentable que no lo hayan pasado. Deberían multarles. Bueno, ¿no? pasaron en diferido, pero... Ah, oh, qué bonito en diferido. Ya sabíamos todo el acabó. ¿sabes? Ya sé. Se... <risa> uh, en serio, sí. penal, no Entonces... <risa> Ah, ganó él, no, y... no, no, no, no, no, no, no. Y... y a los señores de Coavisa les cuento que Deporte Sangriento me la he visto a 3 millones de veces Yo una vez, la mitad y... Y bueno, no es que... Creo que toda la afición igual hay, bueno. hay patadas y nada más, bueno, en el fútbol también, pero pero son más... hay, hay menos sangre bueno. Así <risa> Eh, el siguiente, siguiente partido, partido Se jugó en el Real Estamarindos de la ciudad de Portoviejo y ganó Otra vez gran rojo. asistencia de, Por parte de la gente manavita Como no se podía esperar menos Así es Liga de Portoviejo venía en una gran campaña Pero El club deportivo el nacional le bajó De la nube eh, Fue un gran planteamiento por parte de Juan Carlos Burbano, esta vez eh, No se subestimó al rival Este sabía que Liga de Puerto Viejo tiene muy buenos jugadores en ofensiva como es este Cocacho Macías al que tanta publicidad le hacen, eh, Hugo Vélez, Lander eh, Pachi que venía con ese cartel por ser seleccionado de su país de Bolivia, pero sin embargo no, no ha hecho tanto, no ha hecho tantas tanto buenas jugadas. Este jugador Molina todos se los contuvo de una gran manera. Esta vez sí tuvo una buena labor gente como Godoy. Como el mismo Willy Sánchez eh, Michael Jackson Quiñones también eh, Haciendo su <risa> Cantando Thriller Tenemos, mientras... es, Haciendo Moonwalking Ahí en, el, en la banda izquierda Michael Jackson <risa> Quiñones <risa> yeah, yeah. En fin eh, Ahí estaba el el mediocampo de Nacional conteniendo los embates de Liga de Puerto Viejo y también hay que ver que le colaboró a este planteamiento el hecho de que se puso tempranamente en ventaja el cuadro de Nacional, golazo de Marvin Pita en su propia tierra, a los de, a su propia gente el, el por, es portovejense Marvin Pita, pero bueno, Manavita estoy segurísimo que es, en todo caso es de la provincia, y y eso con el cuadro de Nacional minuto el, uno fue el gol así es bueno yo, yo estaba haciendo la contabilidad era minuto 2 en fin bueno, eh, uno y pico ya estuvo, que más se puede decir del cuadro de Nacional eh, jugó un supo, poquito más al contragolpe, de amar, hecho supo amarrar bien el partido Así es, lo, lo mantuvo en una refri en algunos momentos Mira, no, no fue muy vistoso, podrán decir, sí, el Nacional luego se encerró Creo que en parte lo hizo, pero estuvo bien porque Nacional está aburgido de los puntos y de la victoria Entonces, no hay mayor obje objeción Finalmente lo que tienes es que ganar también, ¿no? Entonces, creo que lo hizo le hizo bien el Nacional y el profe Urbano, jajaja <risa> es el profe, el profe. Eh, verás que es licenciado ya técnico, He estudiado pro caramba. profesional ah, en la argentina así que te crees es más en fin eh. el, lo que sabes qué pasa con el equipo de moreli que se repite mucho en la manera de jugar así es repiten los jugadores facilito. ya ya el se sabía cambio. ya ya se lo vio ya eso se vio eso, dos veces fue eso? No sé. Qué raro. Eso lo dijimos aquí en el, el, el, el programa en anterior. En el Ajá, pasado. Ya le cachamos cómo juega Moreli y, y se repite mucho, mucho palotazo largo a, a Cocacho o centro a Damerpachi. Y los mismos cambios que los Macías cambios, se cansa, sí. que ya le, le, le cambias. A Este veces, jugador Benítez que hasta ahorita no responde mucho. Así es. Eh, eso con el cuadro de Liga de Porto Viejo. Esperemos fue que para el... Fue Por el bien de la campaña de liga de, de, del cuadro manabita que tengo un poquito más de variantes en su juego, no eh, yo creo que el banco de suplentes no, es, no, no, no abriga muchas esperanzas. No, no solo por los jugadores, sino también por la manera de llegar. Eh, eh, cuando debe un poquito más de variante. Cuando debe ser un poco más horizontal, tiende siempre a lateralizar demasiado el juego, la la capira y eso no le ayuda, porque lo controlan fácilmente. Simplemente se recarga el juego sobre Cocacho, se recarga un poco a las bandas y Liga no se atreve a entrar por el centro, a hacer pases a la espalda de los jugadores, eso es algo que les falta. Así es variantes tácticas. Y variantes en cuanto a la nómina de jugadores eh. ah, Así es, pero para el Nacional importantísima esta victoria Muy importante la victoria se estanca un poquito la capira eso Con sí. eso Nacional pasó al tercer lugar Da más que nada mucho mucho ánimo al cuadro criudo Este este resultado se viene el clásico con Liga Va a estar interesantísimo el partido Ya mismo vamos con los pronósticos Pero rápidamente pasamos al último partido Deportivo Quito versus Olmedo el cuadro azulgrana volvió al triunfo. Eh, y eso que Ross. están con estas estos problemas de paros y ayer y no entrenó, pagos, pues, ayer no entrenó. Están en huelga. Mm, hoy día hoy día se esperaba eh, que ya haya una solución. Pero es únicamente por los pagos. Yo creo que sí se lo merecen. Son una vez bueno, más son digo, profesionales. ¿no? Son profesionales y son los que le quitaron al Quito una La treintena maldición. de años treintena, que no sabían, no, ay perdón 40, 40 años, exactos. exacto, si sí, tienes razón perdón, me confundí de 30 a cuarenta 40 años <risa> okay. de fracaso, porque no había títulos y si sí se les tocó un poquito más de cariño se lo merecen claro que si, sí, eh, los goles del de, de Deportivo Quito, parte de Luis Checa eh, tras un rebote ahí que lo pescó en el área tras de un tiro de esquina de Mauricio Donoso ...que una vez más está justificando que él debería ser titular... ...el empate vino por un autogol, creo no me acuerdo si fue Franklin Coroz el que cabeceó o, o, o Daniel Mina... ...pero vino tras un tiro de esquina de Vinuesa o de Álvarez, creo que era Vinuesa más bien... ...bueno, alguno de los chamos del Olmedo fue el que levantó el córner para que lo desvíe Daniel Mina... Fue el empate del Olmedo y finalmente vino un golazazo de Luis Fernando Saritama Que como siempre se asoma en los momentos que más lo requiere el Deportivo Quito Así como fue en la campaña del año pasado que le llevó al título al cuadro de la capital A la KD Sí, y se ve pues el gol en tu toma que tienes Ah, sí, en el sí, gol sí, no, Clarísimo no. el gol <ríe> ¿Qué eh. es eso, loco? Pudo haber estado jugando quien sea, que yo no sé si es que era el Quito Olmedo, así... Bueno, pero fuiste era el sacaste, Saritama Fuiste y sacaste una foto así de hace 3.000 años Que jugaba la católica con alguien no, Al gol del Quito El de Saritama sí, de. No, no ves a lo lejos la barra del Quito No se ven los colores sí se ve la barra No del me amagues ¿no? O sea, He <risa> sí. no, mentira no, y... sí, es el gol del Quito. Bueno, era justamente el gol de Saritama <risa> Y con eso consiguió los primeros 3 puntos La academia Creo que nos vamos rapidísimo Algo porque... de música y regresamos para rematar Con el resto de temas que tenemos Así un fútbol rat... y asociados Tercer FIA Cast de la temporada Nos vamos a ir con algo de Eh o oh, No sé a ver con horas Andy Vamos con Tell Me Why Una canción muy romántica Que Creo que no No la debes haber escuchado Edison pero te la voy a soltar Ay gracias Señor horas Andy No es delicada <risa> <risa> Fresco pana tranquilo Luego vas a hacer pensar mal a la gente que nos escucha. Eh, ya en piensan fin, pésimos de nosotros. Esto <risa> es reggae junto al señor Horacio oh, oh, oh. Andy. Oh, oh. I give you silver I give you gold i give you die I give you pearl still you cry for oh, I still you cry get your, tell me why I give you a big house I fancy God give you all the love you need in this world this the all seem like said it's fine tell me why guy it it'll break my heart if it's true get up. tell me why do you cry tell me why get up y asociado. Estamos aquí en la parte final de Fútbol y Asociados Poniendo música playera para este clima frío, friísimo Toda esta semana pasado lloviendo y haciendo un frío del diablo Mentira, ahorita está haciendo un solazo No, pues no está. ¿Qué solazo, viejo? No mientas Además, en todo caso, estamos soltando esta musiquita porque les contamos que... Porque todos nos cambiamos cemento de que no nos vamos a ir a la Nosotros playa nos vamos a ir a la playa, además tenemos tocadiscos, ¿verdad? ¿eh? Si ah, sí, sí, esto es la nueva tecnología incorporada... Al set de fútbol y asociados Un tocadiscos De los que tocan es... Los discos de vinil vinil Así es, les estamos soltando Música desde un vinil, que profesionales Que somos carajo claro, Los DJs usan eso No por DJs, es... sino porque hacemos bien esto Uh -huh. O lo intentamos uh -huh. yeah. uh -huh. <risa> Bueno, eh, ¿qué me dices de que el karate el béisbol, el golf quieren ser deportes olímpicos, etcétera, etcétera? Eh, ¿Qué te decía? Nada, que para el 2016 ya se están postulando Debido a que argumentan ¿no? en el nivel de acogida que tienen en distintos países Por ejemplo el rugby, que tú sabrás bien que... en en Gales, en inglés El famoso Six Nations. Así es. Gales, Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia. Tienen una gran, esa, gran acogida. este quiniza Uf. que suele ser ese Six Nations. Así es, y quieren ser deportes eh, olímpicos. Junto a ellos también está el, el karate, el squash, el golf. El squash. El golf. Le hemos hecho al squash, ¿no? Claro que le hemos hecho al squash en la Casa de la Manuela. El patinaje, pero no patinaje artístico en hielo ni nada de eso, sino... Ese bonito, sino el de carreras. ¿eh? El de carreras, exactamente, así es. El béisbol también. En vista de que, por ejemplo, el béisbol sí tiene mucha acogida, pero no parece un deporte muy olímpico que digamos... No sé, pero... Bueno, tiene, tiene Tiene mucha afición el béisbol. De todas béisbol. maneras, por ejemplo, alguien que diga... Eh, si esto nos oigan en Cuba Nos van a caer claro, te iba a decir Por ejemplo alguien que le guste el béisbol va a decir Pero el fútbol tampoco no tiene características Para ser olímpico sí, sí. Tal vez por la masividad ya, Dios, Pero sí, por con... ejemplo el mar, lanzamiento de martillo De bala, asaltamiento con garrocha No tienen mayor acogida Son muy bonitos de verlos, pero en cuanto a la práctica y a quienes lo siguen no son masivos estos deportes, claro ¿verdad? No. Pero son totalmente tradicionales, lanzamiento de discos, son cosas que no se pueden eliminar, por ejemplo, de los codos No, ve, políticos. imposible que pierda su razón de celos Exactamente, perdería esa raíz que tiene ese te o sea, sacarle cerebro al... histórico de los eh sí, sacarle al fútbol que no puedes sacar eso, o sea, las competencias atléticas son las fundamentales. Pero en ¿eh? todo caso lo que le conviene a la gente que organiza generalmente es que haya atracción, que se vendan los derechos de televisión, que la gente vaya a los estadios. ¿Y qué es lo que y... te ven más? El béisbol te ven en muchas partes en Estados Unidos, entonces, en todo el Caribe. Entonces, Japón. el fútbol y el béisbol como que se van asegurando, por ejemplo, sus, sus plazas. El golf, el golf es muy visto, tú sabes que hay las cadenas internacionales de deportes suelen pasar. Hay mucha horas gente con mucho dinero y golf, le gusta el con golf. mucha paciencia para ver esa nota. Para, pero jugarlo es medio divertido, alguna vez intenté, pero verlo. No pero muy... verlo es espantoso. No, no, no hay otra. Bueno, y el la karate, pelota, el karate también, ¿no? Va a Hoy usar está el judo, el jugador Woods, tenemos Uno. la lucha madera Gadeco, 3, Román. la gente está esperando a que realice el golpe, el señor Woods va a utilizar un potter a continuación va a realizarse No, pana, es terrible. O sea, creo que tal vez nosotros que estamos acostumbrados a las narraciones futboleras de la la, la, la, la, la, la, la, la" eh, no No soportamos. No, incluso, un... el, incluso el béisbol o el básquet, todo ese Ajá. tipo de deportes tienen eh, mucha más tiene acción. El impresionante. Sobre ¿verdad? todo en, al final de los cuartos. Y el último cuarto es siempre de infarto. Claro. Eh, bueno, ¿qué otro deporte más? El, el... Te decía el golf, el patinaje, el rugby El squash El squash, ¿no? el squash es debe de jugar No sé qué tanto sea de ver, nunca he visto squash Pero jugarlo <risa> es muy entretenido no sé Por ejemplo el squash? Mira, el squash se argumenta que lo juegan 20 millones de personas Y que está en 176 países Por ejemplo el patinaje Se habla de 50 millones que lo practican En cambio el rugby tiene 3 millones Y se juega en 116 países Claro Hasta los samoanos juegan Es que Esa liga, la liga del sur Es muy muy importante y Tenemos a Nueva Zelanda Los famosos All Blacks El equipo de Nueva Zelanda es uno de los más fuertes del mundo Los los Wallabies De Australia los, claro, el equipo australiano siempre también ¿no? es muy fuerte y también los cuadros de Fiji de Samoa suelen ser muy Esos importantes. Los samoanos. He claro, claro, físicos ma... samoanos. Viejo, no de yo, no entran por esa puerta que ves allá al frente. Claro y bueno, y también ponte tenemos los Pumas de Argentina, que también es un, es un cuadro respetable. En fin, Son siete deportes que aspiran ser olímpicos para el 2016, veremos qué sucede y a quiénes les mandan. Ahora, hablemos un poquito de los jugadores nuevos y últimos refuerzos, porque ya mismo se cierra el libro de pases en el. Así es, rápidamente vino Chengue Morales a reemplazar a Reinaldo Navia lesionado en Liga Deportiva Universitaria. Es un cambio a la altura un jugador reconocido mundialmente probado, etcétera, Richard Morales. Y es lo que básicamente se puede conseguir porque por más de que tenga dinero y un poquito de fama en liga, no le vas a pedir que traiga un qué qué se yo, un Noir, el jugador de Boca. No, no va, no va a llegar a liga. Pues no. No va no, a ir no. a liga, no. El dinero también Por ¿no? el dinero y sobre todo el hecho que el campeonato ecuatoriano no es no una vitrina no es una, no es no. una vitrina para nada, para lo que es el verdadero negocio del fútbol argentino que es exportar a Europa se vende todo ahí es no queda difícil. no queda nada en percha nunca ahí así, así es. es y bueno eh, también los Llega dos refuerzos de Barcelona Buesa, hablamos, que hablamos Sampuesa y Díaz eh Folleco también está inscrito en Barcelona Así ya. es Luis of Y con eso creo que... ¿El del técnico? ¿Cómo se No ¿cómo recuerdo. El, es un argentino. Es un argentino es que viene a acabar de reforzar al técnico universitario. Que se queda el pollo mera por si acaso. Así no es, se va no, hay ru, no rueda la cabeza del pollo no, todavía. Hay, son rumores, son rumores. Mm. así es, Y es, no es, caso, me parece sano que bueno son, vamos tres fechas y todavía no, no se vota nadie. Eso es, eso es bueno, bueno se lo había votado a Celico al principio de temporada. Pero todavía no se jugaba la temporada oficial en Ecuador. Y eso fue por el desastre, mi hermano, del... Resultados acá que... técnicos. Así es. Eh, ya nos vamos a ir con la previa y los pronósticos porque... Y tabla, nos y ha faltado la tabla, tabla, la, tabla, la tabla, la tabla, la tabla. La tabla Primer... de posiciones. Primerito pero... la tabla, no, mi hermano. No creer cómo nos saltamos de coles. Porque amigos. si no les fútbol asociados.blogspot.com hay tabla. Tabla de posiciones se dio señor Erickson. Guapas, aquí en Fútbol de Asociados. De bueno, eh estamos en primer lugar, el primer lugar eh en primer lugar, primer lugar ya mismo se viene el primer, el primer lugar es es quería para... recordar que en futbolasociados.blogspot.com eh tenemos unos posts en los que básicamente analizamos ¿no? lo que es el el el accionar del fútbol ecuatoriano en fin eh, porque noticias básicamente no las generamos aquí, somos dos Domingos que hacemos un equipo que mm, no se puede multiplicar tampoco por 10, por 12 y generar información en los campos y demás, pero nos in nos interesamos mucho en cubrir todo a lo que es sobre todo la acción, lo que es dos partidos y tener nuestras <risa> Somos comentario. pura acción. En por... fin, somos pura la, lo que no, <risa> primera posición. Ahora sí, venimos con la tabla. Ah. Espoli. El gallito canta fuerte y está puntero. 6 puntos más 4 de gol. Diferencia de la mano de Paulinho. Más tres partidos jugados. Tres ganados. 6 puntos para Espoli. Así es, segunda posición. El macará de Ambato, el celeste de la tierra de los tres Juanes y de las flores y las frutas y del carnaval culto. Creo que ahora va a estar a full Ambato, más que nunca. Más que nunca. Porque ya no hay playazo. Ya no hay playo. Eh, Macará está en el segundo lugar con 6 puntos y más 3 de gol diferencia. Y en este caso ahí, es que estoy? En este 9 puntos para Eles, pues yo te iba a decir, en Macara, este caso ahí en puntos, mi estimado Edison, tres diferencia. victorias para Eles y para es. el Macará. En tercera posición sorprendentemente y de un zarpazo apareció el Nachito. ¿Cuál sorprendentemente que te pasa? No, es Nacional, fruto de los dos últimos triunfos alcanzados, trepó hasta el tercer lugar de la tabla. Seis y más uno. Seis más uno, todos los puntos que ha conseguido el Juan Caburbano. Eh, hasta ahora en su historia como director técnico. Gracias. Cuarta posición, Liga de Puerto Viejo, la capirita que cayó, cayó cayó en tel nacional y se dio la posición. Y se se quedó en lugar con 6 puntos, 6 puntos que igual son buenos eh, y más uno de gol diferencia. Oye, anotar que, por ejemplo, para un arranque de, de campeonato ya iniciar con 9 puntos es ver, buenísimo. Es muy bueno magia, para es el Espol y para el Macará. Así Esperemos es. que puedan sostener estas campañas Y se conviertan en animadores del Y como había la dicho verdad. para la Liga de portoviejo También ya tener 6 puntos y más uno Es importantísimo Y ubicarse en la cuarta posición por el momento Porque quinto viene El Deportivo Quito para su triunfo Verás que el Quito todavía está invicto ojo Pero es dos empates y un triunfo Que lo tienen con 5 puntos Y más uno de gol diferencia El cuadro del Poeta Rubén Darío, su, el poeta del gol, desde luego. Así es, no el del periodismo. No, no, el, no el muchacho oriundo de Nicaragua, sino Rubén, Rubén Darío. Darío. Simpáticos los textos de Rubén Darío. Sí, algunos son muy chéveres, azul, muy recuerdo. El rubí también, uh, utiliza muchos los colores, ¿no? sí. sí. Así es, sí, sí, para que vean que aquí no somos una sarta de analfabetos Sino que también leen fútbol y asociados también se culturiza y lee De todo un poco, así luego. es Bueno, regresamos a la tabla, sexto lugar, Olmedo, cuatro puntos y más un gol a favor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Olmedo, El Olmedo? cayó en su primera derrota frente al Deportivo Tito Olmedo Chico. que también venía muy bien Sí, venía muy bien, pero ahí está, no no supo qué hacer frente al a la escuadra azul gran, el Deportivo Quito Séptimo lugar para Liga Deportiva Universitaria Cuatro puntos y cero goles a favor y en contra Fue el primer triunfo de Fossati contra Así es, el equipo el... de el equipo de Fossati Fossati que se reencuentra ya por fin con la victoria Bueno, ahora ya tiene ya suma dos Tiene ¿no? dos victorias Fossati Así es, 4 y cero de gol diferencia Octavo viene Barcelona Los con chavales apenas... todavía no ganan Así es Apenas dos empates y menos uno de gol diferencia. Yes. y surgete a ganar para Hostia, que si no me traéis los refuerzos extranjeros, tío no va a poder ganar ni un partido, tío. Y bueno, eso con el Barça. Ah, y el Noveno, Barcelona. técnico universitario. Técnico universitario que por más que perdió el clásico, bueno, es que no lo perdió en tan mal a ley, de hecho si sí, lo peleó bastante. Eh, no rodó la cabeza del post de Homera, Sigue con la confianza el técnico ecuatoriano Un punto menos tres De, de gol, gol diferencia Ya tiene un menos tres que ya empieza a pesar. Así es, bueno Así es. Tiene dos goles a favor, por eso está encima Del Manta, Fútbol Club, el, el Atunero Tiene un punto Se ubica en la décima posición Y menos tres de gol diferencia Así es. oye como Ah no, por avión no el Atunero solo le sacó ese empate a Barcelona Y de ahí todo ha sido derrotas Todo derrotas para Manta Pero también ha tenido rivales El equipo de pico Fuertes, fuertes Claro No no es no es cualquier cosa venir acá a jugar contra Liga no Así es En onceava posición undécima Para el Que tiene un partido menos todavía 0 y menos 2 Con el mismo puntaje está el Cuenca En... Tuvo décima posición el con cero y menos el Morlaco, dos. El Farolito lo lleva aún no convierte ni un gol el cuadro a su Así es, Emelec por lo menos le marcó un gol aquí al Quito. No. Ay, al Quito digo... el Nacional. Al Nacional, perdón, me equivoqué, en la fecha pasada. Así es. Esa fue la tabla de posiciones en Fútbol y Asociados. y regresamos aquí en Fútbol Asociados para hablar de lo que será próxima fecha y pronósticos y con eso cerrar el programa vamos eh, con la próxima fecha que arranca el 20 esto es en viernes así es el viernes 20 de febrero Barcelona versus Macará 19 horas 30 eh, pron, pronóstico la primera victoria del Barcelona 1-0 a favor del equipo de floro ¿Tu pronóstico Edison? Yo creo que Barcelona va a triunfar por dos goles a uno, sabrá Dios cómo. <ríe> sabrá Dios cómo, ya los dos extranjeros están inscritos, pero creo que apenas podrán debu debutar al Clásico, así que todavía tendrá bastantes dificultades del equipo de Floro para ganar. ¿Qué nos ha dicho el Alejo, Eddy? Bueno, el Alejo dice que Barcelona sigue sin ganar y queda uno... Eh... Ojo que juega con Macará y Macará a Barcelona los el campeonato anterior le ganó y si no estoy equivocado eh, en, a, si hablamos de aproximadamente unos cuatro partidos en los últimos Macará ha sacado solo resultados positivos un, un eso duro de, de ver en Guayaquil Macará para Barcelona y nos dice el Alejo que uno a uno queda ese partido así es siguiente fecha será Deportivo Cuenca Versus Liga de Portoviejo En sábado, todos 30. los partidos van a ser en sábado no Excepto este de Barcelona que será viernes Así es, eh, no va a haber fecha en domingo Más no. más claros Aparentemente eh, no El partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Portoviejo Allá en el Serrano Aguilar, el estadio en el que más se canta Ojalá ahora sí jueguen y canten Y bueno, cantar, cantan de ley eh, eh, ¿Pronóstico? Mi pronóstico, Cuenca Capira Capira Yo pienso que... Va a ganar el Cuenca uno, ¿Cuánto? 1 a 0 1 a 0 Yo le voy también al Cuenca Pero yo creo que va el 2 1 Así es El Alejo aquí nos dice que este partido termina en empate 1 para Cuenca 1 para Liga de Porto Viejo Siguiente partido Será... El que juegue el Nacional vs Liga de Quito ay, en la ay, capital, ay. 12 horas, pleno solazo El partido más atractivo de la jornada, sin, sin duda, duda alguna Un partido que ha definido títulos, descensos, millón cosas Y que ha llevado mu a mucha gente a lo largo de la historia del campeonato ecuatoriano de fútbol el Nacional, las oficias de local en el Olímpico, Atahualpa, frente a Liga Deportiva Universitaria. Ambos vienen con la moral en alto. Eh, vienen con dos triunfos, claros no se puede comparar un triunfo internacional de Liga, pero eh, el cuadro de Nacional también viene en alza, eh, psicológica más que nada. Así es, yo creo, mejor. yo le apuesto al empate. 1 a uno. Uno a uno, dice Seba. Eh, yo Seba. El, digo... el Alejo, ¿qué dijo? Como buen liguista dice Gana, que va liga. a ganar eh, la U 3 goles vos, a 1. Pues como buen hincha del Nacho sabes que va a perder el Nacional. No va a perder, <risa> yo le apuesto al triunfo de mi querido equipo. ¿Cuántos? 2 goles a 1. 2 a 1 sobre liga. Será de ver, ¿no? De resultados variados para esta fecha Así específica. Es. según nosotros siguiente partido será e igual en sábado a las 13 horas jugará el Atunero Manta Fútbol Club versus el Deportivo Quito Pronóstico, Eddy Empatan 1 a 1 Yo creo que ya el latunero por fin va a ganar su primer partido y será un 1 a 0 a favor del Manta, ¿qué dijo Alejo? Alejo dice que Manta gana 2 a 1 2 a 1 Siguiente partido será Técnico Universitario versus Melgue en el estadio de Ambato. Desde vista de Ambato ¿Es vista? Así es. 16 horas. 16 horas de sábado. Creo que el Técnico Universitario se va a desquitar y va a ganar 2 a 0 al Bombillo. Tú Edi, ¿qué opinas? Yo creo que el Técnico Universitario gana 1 a 0. Y el Alejo, que dijo? 2-1 a favor del rodillo rojo de Ambato. ¿Está bien? Último partido de la fecha, se jugará en la cancha de Olmedo en el Olímpico de Riobamba, Olmedo versus Despoli. ¿La hora del partido? 18 horas. Estadio Olímpico de Riobamba, como lo, bien es. lo dijiste. pronóstico, Eddy. Me parece que empatan y le voy a poner un, un empate así espectacular, un 2 a 2 Yo creo que va el 1 a 1 ¿Qué dijo Alejo? Que el triunfo se lo lleva el gallito del olímpico de Riobamba, 2 a 1 ganaría el Espoli Le apuesta lo seguro Alejo, le apostó al Macaray y al Espoli que son los punteros Interesante Es una apuesta inteligente creo yo ¿Sí? sí, sí. No por nada, va a puntero el señor. Así es, oye, prieta, alcancé, pues, loco, ¿qué estás? Pero ya vamos a ver, <risa> ya tequila. vamos a ver. <risa> bueno, en fin, esto fue Fútbol de Asociados. Creo que ya es hora de despedirnos. <risa> <risa> Hemos estado mucho tiempo balbuceándoles en el micrófono la información deportiva del momento. Eh, bueno, nos despedimos. No se olviden de, bueno, los que se queden en sus casitas Bueno, sus ciudades ir al estadio. Hay un partido muy atractivo como Nacional Liga. Eh, en Ambato se juega Técnico Emelec, que a ver si es que después del desfile te echas un saltito a ver el fútbol, digo, ¿no? Des después del clásico desfile del Carnaval de Ambato. En Guayaquil se juega el día viernes, se espera, bueno, creo que no se espera mucha gente, se espera, sin sí, mucha presión en ese estadio, ¿no? Y creo que lo que más espera es una victoria de Barcelona. Para el, el técnico Floro y muy esperada la técnica. de ¿La, la, ¿La técnica? Triunfo, no, el triunfo de Bar que se juegue con técnica y que triunfo de Barcelona. Ajá. <risa> Y ya se viene y creo que vamos a hacer el próximo cast cuando ya se haya jugado la Champions, ojo, que ya se juega hay, la Champions. Champions. ¿y qué? Eh, par[]}itos, ¿no? Bueno, en fin, no se pierdan Hay mucho fútbol. fútbol para la próxima semana, señoras, Libertadores, señoras. Champions, campeonato ecuatoriano. En fin, Y escuchar estarán. Fútbol y Asociados en el en el, en el podcast Y, no y leer nuestros agudos fútbol. e inteligentes Comentarios Cestudos, <risa> Críticos comentarios en Fútbol Asociados.blogspot.com <risa> <risa> <risa> Señoras Eso y señores, es todo. esto fue todo Gracias, tengo que irme a entrenar, vámonos rápido Nos vemos, nos vemos, chau chau Y voy a soltar nuestra típica cuña barroca De final de programa Esto fue Fútbol Asociados, muchas gracias Adiós, chau que esto es fútbol asociado dos chicos hola